APSA anunció baja presión en algunos sectores de la ciudad. La empresa distribuidora advirtió que es posible que mientras perduren las maniobras se registre baja presión o falta de agua en el sector comprendido por las calles 60 a 66 y desde 137 a 143. Una vez finalizados los trabajos, el servicio se normalizará de forma paulatina, pudiendo ocasionar turbiedad. Se recomienda dejar correr el agua hasta que recupere su aspecto habitual. Niñas y adolescentes de hogares estatales tendrán la obra social IOMA. El gobierno provincial reglamentó la ley Ángel Azul para que unas 3.000 niñas y adolescentes que están bajo la tutela del Estado provincial puedan acceder a la cobertura del Instituto Obra Médico Asistencial. Radio Futura habló con la diputada Susana González, impulsora de la ley. Bueno, esta ley establece que aquellos niños que están bajo la tutela del Estado pueden tener la obra social más importante de la provincia de Buenos Aires, que es IOMA. Si bien el sistema público de salud garantiza el acceso de todos este a los distintos servicios del sistema de salud, en muchos casos hay determinados servicios que están colapsados, en los que un turno significa esperar tres o cuatro meses, y estos son niños que están en situaciones difíciles completamente vulnerable un servicio que informa más cerca. más cerca reclaman que el municipio regularice el pago de sueldos de las y los trabajadores del programa en la presidenta del Bloque de Frente de Todos en el Consejo, Yanina Lamberti, presentó un proyecto de resolución para regularizar la situación de los trabajadores y trabajadoras del programa de responsabilidad social compartida en Bion. Se solicitó al Departamento Ejecutivo que proceda a regularizar el pago de sueldos a los trabajadores y trabajadoras de dicho programa y realice el pago retroactivo del monto adeudado desde mayo de 2022. Lamberti también solicitó que la municipalidad proceda a poner en funcionamiento la totalidad de las sedes del programa Envión, mejore las condiciones edilicias de las sedes existentes, complete los equipos técnicos para el correcto funcionamiento del programa y proceda a brindar el desayuno, almuerzo y o merienda a los y las destinatarias del programa. La temperatura mínima para hoy en las regiones es de 4 grados y la máxima de 14